Entonces Moisés abrevó los rebaños por ellas. Luego se retiró a la sombra e invocó a Allah, diciendo, «Señor, realmente necesito cualquier favor que puedas concederme».